de nuevo con Melisa Ibáñez de la Asamblea por el Río Colorado. Buenas tardes, Melisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Melisa, ¿qué fue lo que nos enteramos hoy para empezar la conversación? Si querés hacer una síntesis. Eh, sí, hoy lo que nos enteramos es que a las 10 de la mañana se abrían las, los sobres, las ofertas técnicas de la licitación de Procesor del Viento que había comenzado el 3 de julio en un momento tuvimos un, unos meses de respiro porque el gobierno manifestó que iba a estudiar un poco más unas cuestiones técnicas, pero parece que encontraron que estaba todo bien y, bueno, hoy se abrieron ofertas justamente. Sigue habiendo una sola empresa o un consorcio de empresas que licitó, que es el consorcio Malalue, eh, que, bueno, se encuentra conformado por Hidro, por la famosa empresa china y algunas empresas eh, mendocinas eh, CEOSA, IMSA y creo. ¿Hola? ¿Hola? Ahí se entrecortó un poco, ah, Melissa, perdón. Este, no, se, está entre bien. se entrecortó, sí, nos estabas contando de que la eh, China eh, Sinohidro sino está, está asociada con IMSA, industrias metalúrgicas, pescarmona, sociedad anónima, con CEOSA y con Obras Andinas ha formado esta UTE, que es la única oferta, como bien dijiste, que se realizara allá por julio, y ahora, este, o sea, fue en aquel momento la apertura de los sobres presentados sí. en la licitación. Ahora la presentación... Ahora es la presentación de las ofertas técnicas. Técnicas, muy Vamos bien. Vamos a decir. Eh, esto es previo también a que el mes que viene haya un nuevo desembolso para seguir adelante con el desarrollo y la construcción de la represa, sí, Melisa. Sí, creo que, el, no recuerdo si el 26 o el 28 de octubre es el próximo desembolso millonario desde eh, Nación. Así que, bueno, nosotros como, como asamblea, en realidad esto no nos sorprende, lamentablemente, eh, sabemos que el gobierno mendocino sigue adelante, desoyendo por ahí otras provincias, eh, no tiene en cuenta ni siquiera la voz de, de sus propios ciudadanos, ya que son muchos los que están en contra de la construcción del suelo. Eh, bueno, no nos sorprende, pero la verdad es que, que cada día que pasa nos preocupa más, porque vemos que, que esto va camino a concretarse, parece, Claro, claro, definitivamente. Estamos frente a la apertura esta mañana de este sobre con la oferta técnica y lo que viene más adelante, a posteriori, Melisa, si no me equivoco, es la apertura del tercer sobre donde ya figura la oferta económica, o sea, se, se, se presenta en sociedad como quien dice cuál va a ser el costo de esta mega obra que, bueno, que pone en juego no solo el recurso hídrico de cinco provincias sino la salud de este quienes son ribereñas y ribereños como nos has hecho eh, observar en en más de una oportunidad Melisa no sí eh, en realidad la, las dos observaciones que creo que que tenemos ahora en este momento es la preocupación por por la porque apare, por la sí porque la empresa mayor digamos es sino Hidro, Sabemos que es una empresa que no tiene buenos antecedentes. Eh, lo de la, rep la represa en Ecuador es, es escandaloso. Digo, es una, re una represa que hizo esta misma empresa. Tiene más de 8.000 fisuras. Estuvo también atravesada por escándalos políticos que tienen que ver con la corrupción, Digo, eh, no es una empresa que tenga buenos antecedentes. Y eso nos nos preocupa muchísimo, aparte de la preocupación de una construcción de esta obra, además entendemos que, nada, que hasta puede llegar a ser una obra peligrosa, Digo, se le suma cada día una preocupación nueva, y después, eh, esto más allá de, de que nosotros, yo en la asamblea que participo, yo soy rionegrina, Pero vemos también cómo el gobierno de Mendoza digo, insiste en hacer una obra millonaria cuando vemos al pueblo mendocino eh, luchando por derechos básicos que tienen que ver con, con la educación, con la salud y en este contexto tan delicado del que estamos pasando. Entonces, bueno, eso también, digo, hasta dónde la, la frialdad por ahí de, del gobierno... Después las presentaciones que hace el Ministro de Planificación e Infraestructura, Isgro, de Mendoza, no sé yo ya cómo clasificarlas. Él habla de desarrollo económico de empleo para las cinco provincias ribereñas. Yo como rionegrina no, y como parte de una asamblea no, no, no alcanzo a ver cuál es el beneficio económico ni qué empleos nos va a generar a Río Negro y otras provincias de esta represa. Eh, La verdad que tengo muchísimas incertidumbres. Tampoco vemos cómo podría ser que resulte en mano de obra de cinco provincias una obra que se va a estar realizando en el sur de la provincia de Mendoza, hasta cerca, sí, qué sé no, yo, el norte de Neuquén, no, pero no... Este... No, pero la, por eso digo esas presentaciones también, que creo que ya están faltando a la verdad directamente, eh, porque la verdad que no, no, sé, no se me ocurre el desarrollo económico y empleo para para Río Negro para, para La Pampa, para Buenos Aires no, no sé así que bueno, nada estamos, estamos muy preocupados seguimos muy preocupados no, no, no tenemos descanso Lo, lo de, de la represa en Ecuador, eh, Melisa, sí, mm. eh, no sé si te lo recordás, pero es, eh, te referías a la represa Coca-Codo-Sinclair, sí. es una represa que ni bien terminada en pocos meses este, dejó ver esas 8.000 fisuras Sí. Eh, a los, no sé si se cumplieron, llegaron a cumplirse dos años, un año y medio, de este, presentada la obra. Bueno, Sinohidro es una empresa de origen chino, como ya dijiste, es un gigante, ¿no? Este sí. que viene, que desembarca con una gran obra este, que fue, estuvo frenada, recordamos, Melisa, y corregime si digo mal, que eh, la, esta apertura que se hizo esta semana. Eh, esta mañana, perdón, eh, debería haberse realizado ya en agosto, pero el Ministerio de Planificación e Infraestructura decidió este, someter a un duro análisis la documentación de la Unión de tra de Transitoria de Empresas, ¿no? Este, se ve que por lo, por lo menos por los papeles está pasando esta iniciativa, como dijiste vos, nos, no sé, este, nos vemos con los brazos en jarra, Melisa, por ahora, porque las voces de, bueno, de las militancias, de las asambleas, eh, no están siendo escuchadas. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué suponés que puede llegar a pasar este, dentro de este contexto de semejante crisis económica? ¿Hay una posibilidad de que el gobierno, piensan ustedes desde, el, desde la asamblea, Melisa, eh, tenga en cuenta la posibilidad de frenarla? No, no sé. de, de ir provocando demoras, por lo menos. Sí, eh, yo no sé. El gobierno nacional no creo que deje de, de hacer los desembolsos porque me parece que que es una deuda legítima, claro, es un... que, que, legítima y legalmente, no, legal, que valga la redundancia que claro. tiene el gobierno nacional hacia Mendoza. Lo que yo tengo la esperanza de que el gobierno mendocino eh, de cuenta, digo, de las necesidades que tienen sus propias empresas. No, no, no sé si es pertinente por ahí hablar de esto porque, bueno, yo no soy mendocina, pero veo por ahí, trato de leer cómo cámaras empresariales independientes de Mendoza eh, piden por ahí el remanente de Portezuelo como para reactivar obras y bueno, no, por ahí debería ser de otra forma, pensar por qué gastar 700, 800 millones en una obra cuestionada, envuelta en, siempre en cuestiones turbias, con encontronazos entre gobiernos, población, entre el gobierno provincial y otros gobiernos provinciales, digo, ¿por qué, por qué no pensar en otras obras que, que no, están, no están tan cuestionadas y que tengan tantos problemas? Y también problemas legales, digo, porque no nos olvidemos que se están incumpliendo. ...está incumpliendo toda la legislación vigente que hay en torno a estas obras, más allá de que el gobierno mendocino siga adelante o la reunión de los gobernadores en Coirco. Digo, se sigue incumpliendo la ley de obras eh, hidráulicas, la ley general de medio ambiente, digo, ese no es un detalle menor... Hoy por hoy, sí, Melisa, pienso. hoy por hoy, Melisa, podríamos decir que lamentablemente estamos en una posición en la que nos bastaría que escucharan la exigencia de replantearse los estudios de impacto ambiental, el tipo de sí. obra y demás, ¿no? En cumplir el compromiso que asumieron los gobernadores de las provincias en la última reunión del Comité Ejecutivo de Coirco, donde también estuvo presente el Ministro del Interior. Digo, hay un compromiso vigente. Muy bien. Hay un acta firmada, bueno, digo, con, eh, cumplamos ese compromiso que, y si es necesaria la intervención inmediata de, del presidente en el laudo, y yo creo que es momento, digo, la obra vemos que avanza. Muy bien, y muy los, bien. Las Eso personas no... de las otras provincias seguimos sin tener en cuenta, sin que se cumplan nuestras garantías y nuestros, dere nuestros derechos, digo, eh, porque nosotros estamos hablando... Acá en Río Negro, por ejemplo, eh, empezó la temporada de riego hace muy poco. Claro. Y, y, y uno nota la reactivación, digo, en el pueblo, eh, los puestos de trabajo, la esperanza de los productores en que este año eh, haya una buena cosecha. Digo, ¿dónde queda todo eso eh, con una obra así? ¿Dónde queda nuestra posibilidad? Yo ahora justo me estoy tomando un vaso de agua. ¿Dónde queda la posibilidad y los derechos que tenemos nosotros de acceder, ya estamos hablando de un derecho básico como poder consumir agua potable. Digo, todas esas cosas que parecen, en un contexto de pandemia, parecen por ahí lejanas, son una realidad para nosotros. Nosotros consumimos este agua y vivimos de la producción con este agua. Entonces necesitamos que ciertas garantías y derechos básicos sean cumplidos más allá de la necesidad que tiene el gobierno de Mendoza de vender esta obra como su panacea o su salvación. Claro, como la salvación de los trabajadores mendocines, en todo caso, Melisa, porque me parece que un poco la, la vienen piloteando por ese lado, sí, ¿no? Le, obviamente. Le da mucha esperanza a las, a las personas que están sin laburo en este momento. Obviamente. Pero es, también sabemos, es est estamos entendiendo también a la pasada permanentemente que esta cuestión del agua del río abajo y de la posibilidad de producciones de alimentos agroecológicas, sobre todo de las economías regionales del eh, río abajo, está fuera de foco, no está siendo tenida en cuenta y uh -huh. eh, teniéndolo, pensándolo a futuro, Melisa, definitivamente este, hay, hay que hacer el, el llamado de atención ahora, como vos hablabas del laudo presidencial, y por ahí bueno, hay una batería moral en la población mendocina que hizo semejante movida para que no se modificara la ley que protege el agua en esa provincia sobre finales del año pasado. Melisa, nada, te invito a eh, que cerremos con una reflexión, mientras tanto vamos a ir con el seguimiento de lo que pase palmo a palmo, ¿te parece? Sí, no, nosotros solamente estamos esperando que se cumpla la ley, que se cumpla también eh, el acuerdo de los gobernadores, Y que se tenga en cuenta, como siempre, a toda la cuenca, a los ribereños y a los que no, porque acá estamos poniendo en futuro eh, la vida de muchísimas personas y de cinco provincias. Así que, nada, esperamos y anhelamos que haya responsabilidad de parte de los, de los distintos gobiernos. Y mientras tanto seguimos en la lucha. Muy bien, muy bien. Ojalá sí sea y se escuchen estas voces, este, no como siempre, sino como queremos. La... <risa> Melissa, muchísimas gracias por gracias. este ratito. Eh. Gracias a ustedes por siempre tener en cuenta esta problemática. No, bueno, gracias Gracias, gracias a ti. Eh, Laura Osus, eh, es este, perdón, eh, mira cómo estás, el, cómo tiene la agenda Juan Pablito. Melisa Ibáñez, de la Asamblea por el Río Colorado, eh, unen un movimiento más de este gigantesco engranaje que es la mega obra de Portezuelo del Viento.